Soy feliz En la calle En el barrio Soy feliz Estamos con el PAMI en el radio Estamos con el PAMI entre amigos Y ¿Eh? estamos con la licenciada Mirta Hernández Aquí en la mesa de trabajo Con tantos temas que dijimos Bueno, hagamos una selección Hay tanta información para volcar Para nuestros adultos mayores Importantísima, por cierto Que dijimos, bueno Vamos por esta vía Con estos temas Y repasar también Todos los talleres eh, y todas las posibilidades que tienen nuestros adultos mayores... De no quedarse de brazos cruzados Que es lo más importante y es el objetivo de PAMI ¿Qué tal Mirta? ¿Cómo estás? Buen día Hola, buen día Luis y bueno, buen día a todos los oyentes eh, Nuevamente en este espacio Que es realmente tan importante Y nos gratifica tanto ¿no? Y lo tenemos que aprovechar bien Como vos dijiste recién Mirta, dos temas que no queremos dejar de lado Y creo que están buenos para arrancar eh, Con el tema vacunas, que es una pregunta constante Y por otro lado, ¿qué pasa con los turnos de audífonos? Que muchas veces, bueno, se los cita Y no llegan nuestros adultos Así al PAM. Así es. Bueno, con el tema vacunas, Luis, les informamos a los afiliados, aquellas personas que aún no se han podido vacunar, que están impedidas de deambular, que se encuentren en su domicilio, que pueden concurrir a PAMI un familiar, no es cierto, un vecino, avisamos por teléfono, porque tenemos disponibilidad en la sede de PAMI uh -huh. de algunas dosis de vacunas para mandar a la enfermera que tenemos contratada. Bien. Este, también, así, alguna persona que no encuentra en la farmacia, distinto al caso anterior, que bueno que deambula, que se maneja por sus propios medios, y no ha podido, no se ha podido vacunar porque no ha encontrado en las farmacias, que concurra también este a nuestra sede para ver si le podemos solucionar el problema. Correcto. Bueno, ahí está entonces, atención, eh, aquellos que tenían turnos y que no fueron, ¿lo pierden el turno? Bueno, o el, tema, es el tema audífonos estamos entregando en un corto tiempo. Los audífonos, este, esto ha mejorado notablemente eh, la entrega y nos pasa, Luis, que hay personas que por ahí les avisamos de los turnos que tienen para ir a hacerse primero a la selección del audífono, porque antes de ser entregado tienen que ir a la fonoaudióloga, la señora Roxana Nogal, que es la contratada por la empresa que, ten, que tiene el PAMI para esta región, Les avisamos que vayan para hacerse la, la selección de audífono, que es el estudio previo. No van, no avisan o están enfermos o tienen algún inconveniente o no nos han dejado un teléfono correcto. Así que que estén atentos porque realmente la provisión de audífonos se ha agilizado notablemente y ya no es como antes que el afiliado decía ¡Uy, tramito el audífono y quién sabe cuándo me va a llegar! Eso realmente se ha regularizado, que estén atentos porque enseguida llamamos fundamentalmente para notificar los turnos en que tienen que concurrir a la fonoaudióloga. Mirta, eh, antes de pasar a, a los talleres que dijimos, eh, estuvimos hace poquito nada más en, en la charla que dio eh, el eh, doctor en Psicología Ricardo Yacub, eh, que fue allí en Azul, ¿no? Eh, una visita realmente de jerarquía que todos nos preguntamos, ¿lo tenemos al doctor Yacub, Yacub aquí en la barría? Bueno, promesa de la doctora Capuano que lo vamos a tener en julio. El doctor Yacub está contratado por PAMI y bueno, anda por todo el país con estas jornadas que realmente son un deleite para el alma y el espíritu. La gente viene renovada, es este eh tiene una capacidad este. fenomenal, impresionante. Eh, no, yo lo conozco de hace, o sea, lo conocía no personalmente, pero de haberlo escuchado ya desde hace mucho tiempo, desde hace unos cuantos años, que me llamó la atención. ...porque tiene una capacitación tremenda... ...sobre los adultos mayores... ...y lo aborda de tal manera, Luis... Con la por ahí con la mayor crudeza, la sexualidad, que ha sido un tema tabú, uh -huh. eh, con fotos, con filminas. Eh, bueno, ya lo vamos a tener en Olavarría, dejemos este alguna incógnita para esto, pero este nos trae tantos ejemplos, tantas anécdotas, eh, tantas cosas que él recoge, inclusive este, en distintos países del mundo en donde ha estado, eh, que bueno, este nos enseña muchísimo, ¿no? El otro día y en Entre las cosas que comentábamos con Adriana que nos impactó, nos contaba que este, por ejemplo, no, bueno, esto es la cara por ahí fea, y, y se hace hincapié en esto porque justamente es donde se trabaja, que una persona mayor, un abuelo, este que estaba en un geriátrico, que entró con todas sus facultades mentales, este, plenas, digamos que leía y que escribía, eh, por falta de estimulación se olvidó de escribir y de leer. Vos, que detalles, ¿no? Así que este, justamente esas cosas que impactan y estas, esas cosas que hacen a que PAMI le ponga aún este más énfasis a los talleres que tenemos, fundamentalmente los de memoria, eh, en donde bueno, se trabaja con esto que es tan importante, ¿no? La memoria activa. activa. Eh, ¿Nos quedó algo pendiente del tema de vacunas? Eh, de eh... vacunas, eh. No. Lo que sí también queríamos este aprovechar este <risa> espacio para pedirles a los afiliados. Que tienen que, que, que se les entrega algún tipo de elemento, como mallas, marcapasos, que traigan los certificados de implante. Uh -huh. Por favor, les rogamos que traigan una vez que se le ha implantado el elemento o el insumo solicitado. Eso me han encargado muchísimo la gente del área médica, porque hay que terminar el expediente, y es una manera este transparente de trabajar que hace la institución. Así que por favor que nos acerquen los certificados de implante a aquellas personas que. Que los están adeudando. Bien, Mirta, vamos a repasar algunos de los talleres, de los tantos talleres que tienen. De los eh, tantos talleres. Claro, los adultos mayores para disfrutar. Sí, bueno, eh, los talleres de PAME eh, son un alimento para el alma, para el físico, para el espíritu, para el cuerpo, en fin. Y bueno, tenemos alrededor de 60 talleres, Luis. O sea que no hay pretexto de, de, de quedarse en casa. No, no, no. no nosotros pretextos. invitamos a sumarse, invitamos a dejar un poco la casa, este, decimos... Por ahí los hijos, algunos hijos nos van a se van a enojar con nosotros, pero decimos que este sí, cuiden a los nietos. Eh, pero que bueno se hagan ese espacio que hace tan bien en donde encontrás amigos en donde encontrás eh, nuevas relaciones en donde encontrás y esto no es como decimos sanata eh, no es algo este realmente que se dice eh, para el micrófono para la tribuna no diciéndolo burgalmente sino que es así que se sumen a los talleres que vayan a los talleres tenemos este pileta climatizada hay gente que realmente jamás había entrado en una pileta y menos climatizada tenemos 320 personas bajo programa de pileta climatizada Qué tenemos bueno. la pileta índigo y tenemos ferro sí Luis, es bárbaro realmente este testimonios de personas te vuelvo a repetir que nunca, nunca habían tenido la posibilidad o se habían decidido o habían tenido ganas de estar en una pileta y más ahora en invierno con el agua calentita bueno, es es hermoso es eh, tenemos la facultad con los, los talleres, los programas de, de UPAMI, eh, con inglés francés eh, informática el taller de fotografía eh, tenemos este en este momento también, bueno, lo de En la, en la facultad eh, tenemos, a ver, lo tengo anotado por aquí, disculpen, eh, los talleres de UPAMI, bueno, fotografía inglés, francés, este comunicación, eh, tenemos memoria cultural e informática, eso es lo que tenemos en este momento en la facultad, e informática o computación también lo tenemos en un espacio que se ha contratado por PAMI, que es un ciber, que están funcionando en este momento siete talleres, no en sí, distintos taller. horarios. Terminan tres meses, comienza otro, otros, comienzan otros talleres o comienzan el segundo nivel. Tenemos telar, tenemos gimnasia, yoga, folclore, este coro, manualidades, y bueno. Qué sé yo, eh el taller de Vamos de camino me mata Neris, que es el taller del humor, que eso es tan tan novedoso, que hace la señora Neris de la Sain, que tiene cada vez más este adeptos en donde trabaja en la recreación, en la autoestima, en la expresión y en la estimulación cognitiva. ¿Qué queremos decir con esto? En el eh estar este atentos, estar eh entendiendo de cosas no dejarnos este realmente bueno eh, eh, abandonarnos digamos o o dejar por ahí el otro día hablaba el doctor Ricardo yacub de una palabra que está muy de moda Eh, ya él dice que hace un tiempo que, le, que es el empoderamiento uh -huh. y el desempoderamiento o sea el empoderamiento es el hacernos de nuestro lugar de nuestro espacio de nuestras cosas tener nuestras propias decisiones recuperar ese poder poder ese poder, ese nivel de decisión que por ahí se tenía y se ha dejado de lado por comodidad, el otro día me contaba una señora, yo ya no manejo manejaba hasta el camión de mi esposo y tiene, no es una persona muy muy mayor y este dice, no vos es que no manejo y, y realmente lo tengo que volver a hacer porque me es más cómodo que me lleve que me lleve mi esposo, que me lleven mis nietos bueno, es una este, forma de dejarnos, eso bien. es una forma de dejarnos y eso es una forma de De ir desempoderándonos De nuestras funciones Bueno, ese es el objetivo lugares. del FAMI De que no se dejen estar, Exacto. de que sean protagonistas De que de salgan, incluir, de incluir Y de, incluir, y de, de que incluir. lo disfruten por sobre todo de Y las de cosas. disfrutar, exactamente Mirta, bueno, como siempre agradecerte por acercarte estos minutos Y tirarnos toda la mesa de trabajo <risa> que vienen haciendo, <risa> pero de todas maneras este Lo disfrutamos también mucho nosotros desde aquí, desde la radio Así que te esperamos bueno, la próxima semana Gracias ¿eh? Luis y esperemos que los afiliados Se acerquen, que nos escuchen Y que nos hagan saber también Las diferentes inquietudes que tiene. La Muchas gracias. Mirta Hernández, El Pami en Radio. El PAMI entre amigos. Soy feliz cuando yo. Nos importan nuestros oyentes. Por eso, todos los días entregamos lo mejor de nuestra gente y nuestra tecnología. Radio La Barría. Se siente en AM 1160.